Lo habíamos anunciado muy tempranito, la habíamos contado la visita que íbamos a tener hoy día. Yo ya me estaba poniendo medio, medio nervioso. Le escribía, a, le escribía a Panchito, pero estábamos conversando. Nos estaba contando de su vida. Nos contaba además también recién que lo que más amó en las comunicaciones, en su carrera periodística, fue el hacer radio. Hoy salta a la política como candidata a diputada por el distrito número 6, Carola. Julio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida a Carnaval. Muchas gracias, Yanni, gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar en la Radio Carnaval, ¿no es cierto? 98.1.、Eh, y sí, lo que estábamos hablando curiosamente,、eh, tú me decías, es muy distinto hacer radio. La verdad es que es muy distinto hacer radio. Y de las cosas que más me gustó, yo estuve hartos años en la Radio Pudahuel haciendo e SCUP e é Radio,、Ajá. donde en el fondo recogíamos todo lo que pasaba en la mañana. Y lo llevábamos a la tarde para que la gente pudiera opinar de los distintos temas que se trataban en, en la radio Budahuel.、Qué、sí,、bien. sí. Yo,、eh, he visto hoy día que lo, los matinales, algunos programas de televisión, principalmente los matinales hoy día. Tienen además este feedback, este contacto con la gente, lo han ido incorporando. Claro. Mándenos su WhatsApp, envíen su fotografía, cuestión que la radio ha hecho de toda la vida.、Eh, una de las primeras redes sociales, podríamos describirla como así. Además, también no、eh, la radio, que siempre ha tenido esta comunicación cercana con, con la gente y hoy lo hace además también la, la televisión. ¿Y qué ha sido de Carola Julio fuera de la televisión? Sí, bueno, como bien decías tú, la verdad es que la radio tiene eso donde uno podía escucharla solamente, pero hoy hay muchos programas de radio que tú lo puedes ver. A ver, además ¿no、también.、Cierto? Pues claro. En la televisión, que tienen una camarita, entonces tú hoy ya te arreglas un poquito más. Hay gente que de repente yo decía, pero ¿cómo viene a s e a la radio? En realidad, ¿quién la ve? Decía yo. <ríe> Oye, pero claro, tú me preguntas por mí, la verdad es que estoy muy contenta porque ya ayer、eh, pasé a ser de precandidata, ¿no es cierto?, a、sí. diputada por el Distrito 6 a candidata. Estoy muy contenta、eh, en este nuevo desafío, un desafío especial, un desafío distinto. Pero no un desafío、eh, complicado para mí, porque siento que siempre he estado detrás de la ayuda, digamos, y detrás del de poder querer hacer algo por mi país, para mi país y, y, y en ¿Y el país. Por... ¿Y de qué manera? La gente hoy día te reconoce por, por tu paso, lógicamente, por la,、mm. por la televisión, por la radio, por tu carrera、sí. de, de, de periodista, comentarista de espectáculo,、Así、en fin, es. etc. ¿De, ¿De qué manera se, se genera esa, esa conexión, digamos, social con la gente? Mira, todo partió, te diría yo, cuando en algún minuto UCB Televisión me propuso hacer un programa de servicio.、Okay. Y a mí me encantó hacerlo. Se llamaba SOS Carola. Era un programa que se emitía por UCB Televisión. Eh, era de lunes a viernes, teníamos tres.、Eh Panelistas que eran especialistas, teníamos eh, abogados eh, expertos en, en esto de, de qué pasaba cuando un hombre,、eh, mi marido se portó mal, lo puedo demandar. Entonces, era, era la verdad que bien、eh, recogiendo lo que pasaba en la ciudadanía.、Okay. Teníamos psicólogos expertos en relaciones de pareja, en felicidad, se hablaba mucho de felicidad. Teníamos dermatólogo, teníamos odontólogo, teníamos también、eh, un traumatólogo. Entonces, en el fondo, tú ibas recogiendo las preguntas de la. Gente, las inquietudes y poder tratar de resolverlas con este panel que teníamos a diario con tres profesionales. A mí me encantó hacer ese programa. Lamentablemente,、eh, hay veces que los canales. p r i Otro r i z a n o tipo de,、sí. de, de programación,、mm. sobre todo cuando en el fondo hay más plata de por medio. Sí. Sí.、Eh, hoy está volviendo la farándula, hemos visto varios programas que han retomado la, la, la farándula, van en, el, van en el rumbo correcto, quizás eso ya pasó. Hay que darle más espacio hoy día, quizás a este tipo de, de, de programas, hoy día, programas,、no、sociales. Solo, programas sociales. Programas sociales, día. no tan solo en la televisión,、sí. sino que también en general, en plataformas, en radios, en, en medios, cuando, cuando vemos que hoy día hace t a t a Tanta falta, que hay tanta necesidad, además me imagino que los p o d i d o ir recogiendo en este recorrido por el distrito 6, ¿no? Así es. Fíjate que、eh, cuando tú en el fondo me preguntas justamente por este, por esta,、eh, el querer poder hacer algo,、eh, yo creo que esto, más allá de, hacer, de, de, de haber conducido un programa, también se traduce en que、eh, a mí me costó mucho ser mamá. Yo perdí una guaguita y en ese minuto formé. Parte de、eh, distintos programas de、eh, de fertilidad, en el fondo, que podían、okay. ayudar a otras parejas a ser papás. Es un programa tremendamente caro para toda、sí. la gente que. Mira, toda la gente tiene a alguien que, pucha, mi hijo, mi hermano, mi, mis papás les costó ser、eh, padres, ¿no es cierto?、Eh, a uno mismo. Entonces, a mí,、eh, en, ese, en ese sentido, me llamó mucho la atención el poder aportar y ayudar. Luego yo ya tuve mi hijo y en el fondo quise ser familia de acogida. En ese minuto no se llamaba familia de acogida, pero en el fondo estábamos impulsando junto en ese minuto a la Bárbara y a Felipe Biel este programa de poder ser familia de acogida, donde tú ibas a tener la posibilidad de tener a un niño que estaba en un cename, que estaba en un centro, ¿no es cierto?, para ser adoptado y poder tenerlo el tiempo que se necesitara antes de que esa, ese niñito p a s a r a Sí. A una familia definitiva. Pero aquí el cambio era el distinto. Era que uno, como familia de acogida, tuviera la primera opción si tú quisieras adoptar y quedarte con ese niño o esa niña. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Hoy es así. Así que、eh, sí. creo que todo va avanzando. Todo va avanzando por un buen camino. Es más, hoy hay un proyecto de ley que busca que el financiamiento que se otorga por niño sea además también el mismo a quienes hoy día. Eh, los decían tener como familia de acogida para que puedan además también tener un apoyo por parte, del, por parte del Estado. Así es, y que todo se haga más rápido, porque antes era muy, era muy tedioso el trámite, te demorabas mucho y había gente incluso que decía: es que ya, había, ya no quiero adoptar, no, sabéis que no, no, cuánto más dura este proceso.、Sí. Entonces hoy se ha agilizado todo donde hay un equipo multidisciplinario de gente que está detrás solamente,、eh, o sea, obviamente detrás de, de los niños y de las familias. Eh, que son las familias de acogida que van en el fondo a tener la posibilidad, y también ese niño, tener la posibilidad de tener un hogar, de tener cariño, de tener atenciones. Ya es、eh, casi la una de la tarde, conversamos con Car Carolina. ¿eh? Todo el mundo te conoció. Carolina, Carola, Carola Julio. Carola Julio, ¿no? Como me quieran decirlo. a a d Hoy ya podemos decir con prioridad, candidata a diputada por el distrito número 6. Nos escuchan a esta hora en Villa Alemana, en Quilpue, en Limache, en Olmue, en Quillota, en Quintero, porque este es un distrito muy, muy amplio. De, de cordillera a mar, desde el Valle de la Concagua hasta las costas de Quintero, de Puchuncaí, de, de, de Zapayar. Cómo, cómo, cómo, cómo crees que、eh, tu experiencia como periodista puede aportar hoy día en tu rol como legisladora en el Congreso? Fíjate que eso es lo que creo yo que es mi mayor、eh, sustento, ¿ya? Porque cuando uno es una persona conocida, ¿ya? Cuando uno en el fondo ha trabajado en televisión y uno es capaz de levantar la mano para decir que las cosas no te gustan, te molestan o hay algo que tú no ves y que no te parece. La gente te escucha, no eres una persona que la gente no te conoce. Entonces también sabe que tú en algún minuto trabajaste y levantaste la mano por cosas que no te parecían. Y yo creo que eso también tiene mucho、eh, que ver con mi relato en este minuto de poder ser una,、eh, una candidata que represente. Eh, en este caso, el distrito 6. El distrito 6 tiene 26 comunas. ¿ya? Y en el fondo,、eh, este distrito, de cierta manera,、eh, toca temas s u p e r transversales que son temas relevantes para todo Chile. ¿Cuáles, o m c por ejemplo? Este es un distrito, por ejemplo, que、eh, se tienen que tocar por ejemplo temas como、eh, políticas medioambientales. Políticas públicas,、eh, políticas de, de, por ejemplo, también de la minería. O sea, aquí también hay zonas mineras、Ajá. que necesitan tener políticas para poder avanzar en temas que son relevantes y están pendientes. El tema de la pesca, el tema de los puertos, también es una región que, en el fondo, resumen estas 26 comunas, resumen un Chile completo. Con las mismas necesidades y prioridades que tiene todo Chile. Entonces, esto es, si bien es, una, es un distrito que tiene mucho de, de, de, de una parte rural, también tiene, es un distrito que tiene mucho de una parte urbana, como es Villa Alemana, Quilpue, ¿no es cierto?, que son、eh, ciudades más grandes.、Eh, entonces, creo que、eh, mi compromiso a través de este distrito es, a través, o sea, es también a través de todo Chile. Porque en el fondo recoge las mismas necesidades. Y a través de estas políticas, digamos,、uh -huh. eh, públicas, podemos eh, eh, qu quizás disminuir estas brechas de desarrollo que existen hoy día entre、eh, las comunas urbanas y las、uh -huh. comunas rurales dentro del distrito. Porque hoy día nos vemos enfrascados, por ejemplo, en una discusión sobre la licitación del transporte en el Gran Valparaíso,、uh -huh. entre Viña, Quilpue, Villa Alemana, mientras que hay personas en Olmué, por ejemplo, o en Limache que. No tienen locomoción más que en tres horarios durante el día.、Así、Hoy día、es. tenemos que trabajar para avanzar en aquello, a propósito de lo que conversábamos recién. Así es. En el fondo es poder acercar a la gente, digamos, a todos lados, no que se concentre solamente en estos territorios más urbanos, ¿no es cierto?、Uh -huh. eh, sino que también poder llegar de una mejor manera, de conectar de mejor manera estos lugares que son más rurales, que están más alejados, Cabildo, Petorca, ¿no es cierto? Que son lugares que.、Eh, Si bien existe obviamente una forma de llegar, pero no hay no está, digamos, este, este compromiso con、eh, una, una huella de poder entregar una mejor. Eh, eh, camino para poder en el fondo hacer más conocido este tipo de lugares. Carola Julio,、eh, periodista, ¿estaba de,、um, diseñadora de ambiente? No, no, ambiente? no. s o Yo y te voy a contar una cosa. Yo soy periodista, pero la verdad es que toda la vida me gustó la decoración de interior.、Yeah. Eh, yo cuando era chica me fui a v ir a Europa, ¿no es cierto? A los 16, 17 años estuve viviendo allá y la verdad es que me encantó. Agarré como una sensibilidad distinta a cómo se ven las cosas,、yeah. a cómo las ciudades en el fondo se levantan、eh, entendiendo el patrimonio que tienen, cuidándolo, protegiéndolo. Y eso es justamente lo que nosotros también deberíamos aprender acá. Aquí, por ejemplo, hay una casa, no, esa casa está vieja, hay que b o t a r l a No, no, no, no, no, no, no. no.、Yeah. Estuve el fin de semana en Putaendo. Y lo cierto es que tienen un lugar, una calle preciosa, precioso, donde han rescatado en el、sí. fondo como lo, lo propio del lugar.、Sí. Está todo pintado, está todo bonito, todo limpio, no hay cables,、eh, se han mantenido las fachadas, los faroles en el fondo que colgaban en esa calle、sí. preciosa. Todo eso es, a mí me, me, me, da, me, me, me regala una sensibilidad especial. A mí, esas son las cosas que me gustan. Y eso es lo que me encantaría, en el fondo, poder rescatar una ruta cultural, justamente que se puede hacer en este distrito. El distrito 6 es maravilloso, tiene de todo. Entonces, poder hacer una bonita ruta cultural por este distrito. Sí, la gente llega, ¿no?、Eh, a Valparaíso en cruceros, que. que... Que recorran la región, que vayan a Casablanca,、sí. que es lo más cercano, pero ¿por qué no que vayan a, a Panquehue, a San Felipe,、Así、a conocer la, la historia de Putahendo? Además, también、oh, que、precioso. una historia maravillosa detrás, y por ello es importante tener、eh, autoridades parlamentarias que alcen la voz, que conozcan la realidad también de su distrito. Hoy día Carola Julio quiere representar estas 26 comunas, 26 comunas. del distrito número 6. ¿Y por qué el distrito 6? El Distrito 6, porque tengo mucha afinidad con el Distrito 6.、Eh, de, de chiquitita, ¿no es cierto? Vine e a veranear a Quilpue, ¿ya?、Eh, como les contaba ahí también hace poquito, justo tuve una entrevista en, en otra parte. Vi、eh, mi primer beso. Mi mamá trabajaba en el Banco del Estado. No, l e después. Sí. ¿El primer beso ¿En Quilpue? En Quilpue, sí. Mi, papá, mi mamá trabajaba <risa> en el Banco del Estado, ya. ¿ya? Y todos los hijos de funcionarios. Eh, durante los veranos y los inviernos, a mí me mandaban los inviernos, ¿ya? Los mandaban así como a una especie de recreación、okay. en el retiro, que es el, sí, el, no,、sí. el, el balneario, ¿no cierto?, de, del banco allá en Quilpue. Siempre me tocaba Quilpue a mí, porque de repente también estaba、eh, Tomé, estaba el Quisco, pero a mí me tocaba siempre Quilpue. Y nada me gustaba más. Que llegaran estas dos semanas que eran llenas de competencia, de, de crear liderazgo, teníamos que formar equipos, nombres, con los gritos en el fondo, y estas dos semanas se competían. Pero también se pasaba bien y había esta especie de, de, de junta en las noches con los amigos, con, con los que te empiezan a gustar, porque justo es una edad que va entre como los. 8, 9 años, hasta los 14, 15,、uh -huh. que es la edad donde uno se pone más curiosa con los hombres, ¿no es cierto? Y los hombres con las mujeres. Así que sí, ahí fui, ahí di mi primer beso. Bueno, Viña también, Viña no pertenece, digamos, al distrito propiamente tal 6, pero es de la comuna de, de, de Valparaíso, donde también aquí veranieje. Eh, aquí en un departamento en la Avenida Libertad con Siete Norte.、Yeah. ¿Ya? ¿Y tiene historia amorosa también ahí? ¿eh? No, pero no. tengo una historia muy entretenida. Tenía al frente un teléfono público y yo llamaba. No, es que no sé si c o n t a r í esto. Tenía al frente un teléfono público. no t No, t e n í a al frente un teléfono público y llamaba. p o d e m o s rememorar aquella, aquella no. temporada no. de.?、No, Ajá,、ah, bueno,、historia. sí, c h a v c h es... a v Es verdad, es verdad, es verdad. s e c u p sí que podemos ahora. Sí que podemos ahora. a ser u e n o m e n t o Ahora sí que podemos. Carlos, estamos trabajando. s e p sí que podemos.、Ah, Ese cupé, sí que podemos. No,、si、está muy bueno. Mira, ¿viste? Está, Pancho, anota el tiro. Está muy bueno. Carola <risa> Julio va, señoras y señores. Al Congreso es candidata a diputada por el distrito número 6. ¿Fue difícil la decisión? Porque en un momento tan álgido, tan complicado, donde hay tanta desconfianza, además también con, con, con los políticos, con la política en general,、eh, ¿asumir un, un desafío así? Eh, mira, eh, siento que cuando uno se ha preparado,、eh, yo formé parte de, de un grupo de formación, ¿no es cierto? Eh, para que, que en el fondo es un grupo para líderes. Para el país, para Chile.、Okay. Eh, y este, esta formación, la verdad es que te entrega b a s t a n t e herramientas para poder entender muchas cosas: cómo se hacen, cómo funcionan las municipalidades, cómo funcionan los centros de salud,、eh, conversaciones y charlas con muchos políticos.、Eh, además, en el fondo, no solamente esto es, eh, digamos, eh, online, sino que también hay muchas charlas, digamos, interactivas con las personas. Entonces, todo eso te va entregando las directrices y te va. Eh, como mostrando cómo hacer política. Y en el fondo te va entusiasmando a poder hacer algo. Yo era de las personas que cuando veía la televisión reaccionaba a decir, oye, pero no,、pues、no, ¿por no o qué está pasando esto? Claro, pero cuando tú en el fondo eres capaz de ponerte la cartera y partir a, a querer hacer algo por este país, yo creo que ahí está ahí está el cambio que tenemos que hacer. Porque es fácil alegar y no hacer nada. Yo creo que uno tiene que. Si a uno le molesta algo y crees que puede ser、eh, una persona que aporte desde la vitrina que uno tiene, ¿no es cierto? Poder hacer cambios、eh, sustentables y que además puedan ser、eh, percibidos por la gente como cambios realmente positivos para el distrito, que finalmente también van a ser positivos para todo un país, yo creo que eso uno tiene que hacerlo y uno tiene que moverse y movilizarse. Carola Julio, candidata a diputada por el distrito、eh, número 6,、eh, lo va a estar recorriendo.、Eh, es, un, es un, lo decíamos,、Exacto. un amplio distrito grande, son 26 comunas en las que hay que llegar, pero qué mejor que hacerla además también a través de uno de los medios en que la gente más confía. A propósito de lo que hablábamos recién de la política, la radio lidera absolutamente todas las,、eh, todas las encuestas. h o y la gente. En el medio de comunicación en el que más confía es la radio, y a través de estos micrófonos es como podemos llegar y entregar ese mensaje en sectores rurales también que nos escuchan hoy día, en Quebrar, Alvarado, en o l m u e n en Petorca, en Cabildo. En Cabildo estuve, estuve el fin de semana. Y reuniste las 22 localidades de p u c h u c a v í por ejemplo, y así en todas las comunas del de distrito número 6.、Eh, la gente te puede seguir, además, también tu, tu trabajo, tu recorrido en las redes sociales, sí, ahí en el Insta. g r Sí,、todo. estamos subiendo todas las cositas en el fondo que vamos recogiendo,、eh, conversando con la gente. Eh, gracias a Dios, todavía la gente me recuerda con... <risa>、eh, muy, muy simpáticamente, ¿no es cierto? Son todos、buena. muy amorosos. Quiero agradecer además, porque ¿sabes lo que me gusta además de esta zona? Que la gente es capaz de decir, Carolita, ¿cómo está? Pase, venga a tomarse un cafecito Miren, conmigo. Y es capaz de decirte, ¿sabes qué? Me gusta, pero yo no voy a votar por usted. Y te lo puede decir tomándose un café en tu casa. No sé si en todo Chile todavía tenemos eso, ¿no es cierto? Guardamos el respeto por la otra persona. Y eso, yo fíjate que lo valoro y me encanta, porque de verdad creo que la gente, la gente buena, todavía existe. Está presente y está en el distrito 6. Eso. Carola Julio, candidata a diputada por el distrito número 6, con nosotros en Carnaval. Hay varias propuestas, programas, proyectos, ideas,、eh, en fin, que、eh, me imagino podremos ir conversando a lo largo de la campaña, no tan larga, porque la verdad de las cosas que pasan muy, muy rápido. Sí, ya. sí. Carola, encantado, porque esté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a todos、aquí. y un beso para todos. Y ojalá, ojalá, ojalá, ese c o p é sí que se puede. Sí, está、Así、muy que, bueno. ¿Viste? Aquí l o s a c a m o s r a p i d o Está、listo. muy bueno. Gracias, gracias por la invitación. Besitos. ん、ま